Bueno, Edgardo Carmona, Secretario General del Sindicato de Prensa de Rosario. Eh, bueno, contame un poco cómo llegan a esta movilización y acá en el obelisco, un día después del Día del Periodista y con ese número de despidos que se conoció también a partir del día ayer. Mirá, bueno, nosotros desde la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que es un espacio que venimos sosteniendo desde hace un año y un poquito más, y un par de meses... Eh, nos habíamos propuesto cada 7 de junio juntarnos en Buenos Aires, todos los gremios de la mesa para marchar, manifestar. Este año nos encontramos con una situación peor a la del año anterior en cuanto a despidos, precarizaciones, peleas por el salario y a esto se le suma la falta de respuesta desde aquella reunión hasta hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación que no ha interferido ni ha planteado ninguna propuesta para origerar los impactos de este plan económico sobre la clase trabajadora. En ese marco sufrimos lo mismo que el 90% de los trabajadores de la República Argentina. Y después también a pelear y a manifestarnos por la real capacidad y de, de defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información, un derecho humano que ha sido realmente pisoteado y vulnerado a partir de los decretos de necesidad de urgencia que destruyeron en su, su, su núcleo fundamental a la ley de medios, permitiendo esta feroz concentración de los grupos económicos que hoy son oligopólicos en la República Argentina. ¿no? Si vos tuvieras que, que diferenciar o pensar en base al trato con los compañeros, a las charlas que se mantiene ¿qué es lo que más preocupa hoy? ¿La situación de estar sin trabajo o de cuidar el trabajo más allá de las malas condiciones por lo difícil que está afuera seguir buscando laburo? ¿Cómo ves el, el nivel de preocupación? Es de todo eso y explosivo porque a partir de que se dejaron de hacer en el interior, fundamentalmente en nuestro país las producciones propias, a partir de la concentración, los cierres de empresas Hoy el temor a la pérdida de trabajo es un temor importante y además la necesidad de pelear de los compañeros porque hay todo un proceso nuevo, de, de, de tecnológico, de, de nuevas formas de ejercer nuestro oficio que también preocupa porque a partir de la tecnología que nosotros no la negamos y creemos que podría potenciar calidad de laburo, calidad de información, las empresas siguen sosteniendo en su principio fundamental de explotación, que la información es una mercancía, no les importa la calidad, no les importa verificar, entonces se plantean que con un celular hoy se puede hacer lo mismo que antes hacía con tres o cuatro compañeros con los métodos tradicionales. Yo creo que el 4G ha venido a revolucionar las páginas web, pero cuando uno ve estándares de calidad en otros países del mundo, el proceso no ha reducido cantidad de gente, en todo caso ha reenfocado procesos productivos, ha reutilizado a los compañeros capacitándolos en nuevas técnicas de, de, de generar imagen, de generar audio, pero acá lo que se te termina usando la tecnología como un castigo ¿no? creo que tiene que ver con el desinterés de los grandes medios con una información veraz